Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar Alonso, el programa que madruga contigo. Son las nueve en punto de la mañana de este martes 25 de julio, bienvenidos al programa La Glorieta, las temperaturas comienzan a darnos un respiro, hoy ya se retira la la masa de aire tropical, la calima también para dejarnos una jornada con predominio de cielos despejados, menos bochorno y máximas en torno a los 32 grados. Ahora tenemos una máxima de 29,1 grados de temperatura. ...se han valorado los resultados electorales en Elche... ...el alcalde Pablo Ruz considera que avalan su gestión... ...también ha mostrado satisfacción el PSOE... ...por los 7.000 votos de más que han obtenido... ...si se comparan con los comicios de hace cuatro años... ...pero han sacado 2.000 menos que en las municipales... ...también sumar Compromís y Podemos... ...han perdido votos con respecto a hace dos meses... ...al igual que Vox... ...pero han crecido con respecto a las generales... ...de hace cuatro años... Este dato significa que los ilicitanos tienen claro a quién están votando. Y ahora queda esperar para ver si los dos diputados ilicitanos podrán tomar posesión en el Congreso. Lo que va a significar que no se no será necesario volver a votar. No se van a tener que repetir las elecciones, por muy difícil que lo tenga Pedro Sánchez y por casi imposible que lo tenga Feijóo, que ha sido el más votado. Hoy les contaremos que los ensayos en el interior de la Basílica de Santa María... ...ya han comenzado, lo hicieron ayer por la tarde... ...tras montarse todos los escenarios, el aéreo y el terrestre... ...ahora los niños y mayores están soltando sus voces... ...y mejorando sus gestos para afinar y teatralizar... ...el Mystery Delch, una joya cultural, patrimonio de la humanidad. Y el cartel anunciador de las fiestas de agosto de este año... Es obra del artista Antonio Mora, quien ha escogido un primer plano de la Virgen de la Asunción rodeada de las palmeras de la Ní del Alba. La Asociación de Moros y Cristianos están cada vez más cerca del inicio de sus fiestas. El pasado sábado se llevó a cabo en la rotonda del Parque Municipal el acto de proclamación de los cargos de este año con los capitanes José Mazón y Alfonso Ortega. El alcalde en su discurso destacó la cesión del Museo del Huevo en el Parque Municipal para que este ente festero cuente la historia de la reconquista en Elche. Un hombre de 58 años ha fallecido a causa de las quemaduras graves y la inhalación de humo que sufrió ayer por la tarde en el incendio que se produjo en su vivienda, situada en la avenida de Salamanca, en Santa Pola. Y en la crónica deportiva, Paco Gómez nos va a contar que el Elche necesita más refuerzos para poder comenzar con garantías la competición liguera, que se inicia el 12 de agosto, el club. Ha dado de baja a 12 jugadores y solo se han producido hasta el momento tres nuevos fichajes. Al propietario Cristian Bragarnil le gusta esperar hasta el último momento para esos fichajes, pero esa estrategia fracasó en la anterior temporada. Esperamos ahora que adelante las contrataciones. informativos en Tele Continúa hablándose de las elecciones generales... ...al conocer los detalles de cómo se votó... ...en las provincias y ciudades, en Elche... ...ayer los representantes políticos, los candidatos... ...valoraron los resultados electorales... ...y el presidente del PP de Elche, Pablo Ruz... ...aseguró que se constata que la alta participación... ...beneficia a la derecha en este municipio... ...escuchamos a Pablo. Esto demuestra algo que hemos venido sosteniendo... ...durante años, cuanto más se vota en Elche... ...siempre mejor para el Partido Popular. Esto es ciencia. Y Pablo ruiz también hizo una valoración positiva... ...de los datos del 23J... ...porque considera que avalan... ...la gestión de su gobierno PP y Vox en Elche. El presidente Popular ha puesto en valor... ...que el PP en la ciudad fue la lista más votada... ...y que PP y Vox obtuvieron... ...el 55% de los votos emitidos... ...para las elecciones generales. Por eso, satisfacción... Trabajo bien hecho, aval a nuestra labor, un aval tranquilo, que es lo que estamos ofreciendo, un gobierno tranquilo, sin sobresaltos, un gobierno de sentido común. Un gobierno de una coalición responsable y sensata, cada uno en su ámbito, con partidos que somos distintos, pero que al fin y al cabo encontramos en el gobierno de la ciudad y en el bien común de Elche nuestro punto de encuentro y seguir trabajando como principal partido de Elche sirviendo. Y el candidato socialista Alejandro Soler pues valoró de forma extraordinaria, eh, dijo, mmm, los resultados, los 7.000 votos de más que obtuvo el PSOE en Elche con respecto a las elecciones de 2019, pero nada dijo... ...de los 2.000 votos menos obtenidos si se comparan... ...con las elecciones de hace dos meses, las municipales. Es una buena noticia. Aquí en Elche el Partido Socialista saca 7.000 votos más. Es verdad que el PP es la fuerza más votada. Crece el PP a costa de la bajada de Vox... ...y de la desaparición de Ciudadanos... ...pero hay 7.000 votos más netos para el PSOE... ...que nos hacen estar satisfechos y dar las gracias... ...a todos los licitanos e ilicitanas... ...que han confiado en el Partido Socialista... Por tanto, buen resultado para el PSOE desde nuestro punto de vista. Se abre la puerta a un gobierno de izquierdas, se abre la puerta a las políticas del progreso frente a un eh, a una amenaza de retroceso por parte de la derecha. Samuel Ruiz, concejal de Vox, expresó su desilusión ante los resultados de estas elecciones ya que esperaban un cambio en el gobierno nacional. Sin embargo, se muestra contento tras los votos obtenidos en Elche por el aumento de los sufragios respecto a las elecciones. ...del 28 de mayo. pues eh, Hemos logrado subir bastante la votación respecto a las municipales... Eh, ...consiguiendo el bloque de centro-derecha aquí en el municipio... ...un 55% de, de apoyo, o sea, lo cual no está mal... ...pero la verdad es que eh, la desilusión existe... ...nosotros esperábamos un cambio... Eh, ...y los resultados de ayer pues nos dejaron un poquito... Un poquito desanimados, aunque la verdad, con ganas de seguir trabajando aquí en el municipio y extrapolar la hegemonía que aquí llevamos, que la gente sepa que sabemos trabajar bien. Hemos venido a cambiar políticas, a hacer políticas de sentido común y se puede conseguir un cambio. Y satisfacción contenida, si sí. describió Esther Díez, los resultados de sumar en las elecciones generales. Para la portavoz de Compromís, los resultados son una respuesta clara de la sociedad española para frenar la llegada de la ultraderecha al gobierno. valoro positivamente los datos de la formación de Yolanda Díaz, aunque reconoce que el escenario actual pues es muy complejo. Un gobierno. Digo contenida porque es cierto que la gobernabilidad se da en un escenario que es complejo y por tanto tendremos que esperar a ver cómo se sucede en las próximas semanas. Desde luego queda apelar al diálogo para intentar reeditar ese gobierno de coalición que ha conseguido algunas de los algunos de los mayores avances sociales en la democracia en este país. Y por eso creo que es importante poner todos los esfuerzos posibles para conseguir ese diálogo con el resto de fuerzas. y la coordinadora feminista vuelve a convocar a la ciudadanía una concentración contra la violencia machista. Como cada 25 de cada mes, la coordinadora se va a concentrar esta tarde a las 8 en la Plaza de Baix. Denuncian que en lo que llevamos de año han sido asesinadas 29 mujeres y que los discursos reaccionarios se han instalado en las instituciones. La coordinadora feminista también pone de manifiesto la necesidad de trabajar en torno a la prevención para evitar los asesinatos machistas. informativos en Radio Marca. Y ayer la Concejalía de Promoción Económica dio a conocer a los ganadores de los premios emprendedores del mes, abril, mayo y junio. Se trata de unos premios que valoran e impulsan ideas innovadoras de pequeñas empresas locales. El premio de abril fue para una empresa de gestión de redes sociales a comercios locales, escuchamos... A paloma roca pero no tenían acceso a, a las agencias eh, comunes de, de marketing que las llevaban a cabo entonces bueno pues si hay un, un modelo de, de negocio en, al, alrededor de esa idea y ha funcionado muy bien también que empecé el año pasado yo solita y tenemos ahora cuatro cuatro personas más en el equipo eh, intento eh, también dar empleo a a estudiantes, dos de ellos vienen de la Universidad de Elche, o sea, cursaron los estudios en la Universidad de Elche. El de Mayo fue para un proyecto que mejora el flujo sanguíneo en pacientes. Escuchamos a David Martínez de Valux Medical. Han tenido un largo camino de dependencia y de eh, merma de su calidad de vida que continúa después de los procedimientos, sobre todo si además fracasan. ...pues con esto conseguiríamos... a mejorar los resultados de estos procedimientos... Eh, ...eliminar o reducir en gran medida... ...la dependencia social y familiar... ...que hoy en día necesitan estos pacientes. Muchas y el gracias, de junio usted. fue para una empresa de etiquetado... ...y empaquetado sostenible... ...escuchamos a María Alejandra Majul... ...emprendedora de junio. A poder eh, darle más vida útil a, al cartón... ...y, y bueno poder emplear las 3R que necesitamos para hacer un mundo un poquito mejor. Informativos en TeleeLg Radio Marca. La maquinaria para las fiestas de agosto está en marcha. Ayer tuvo lugar una reunión entre entes festeros, ayuntamiento y policía para abordar la organización de las fiestas de manera transversal. En la Sala del Consejo se reunieron para coordinar los actos de las fiestas, conocer las medidas de seguridad, puntos de afluencia de gente o sugerencias de los entes festeros. Estuvieron presentes responsables de Policía Nacional, Local, Protección Civil, la Edil de Festejos, la Gestora, Moros y Cristianos o Pobladores, entre otros. Escuchamos... Aínma Mora, concejal de festejos. Hoy en la sala del Consejo ha tenido lugar una reunión de coordinación con los servicios de seguridad de nuestro municipio, policía local, policía nacional, protección civil y resto de entidades que forman parte directa de las fiestas de nuestro municipio, así como de los diferentes técnicos de mantenimiento, limpieza, montajes, ingeniero del ayuntamiento, para poder coordinar un trabajo técnico de coordinación de lo que van a ser nuestras próximas fiestas patronales. Pues también ayer por la tarde comenzaron los ensayos de escolanos y cantores... ...en la Basílica de Santa María. Y es que todo el montaje, las tramoyas aéreas y terrestres, ya están colocadas. Durante todas las semanas, esta y la que viene, de lunes a jueves... ...estarán ensayando hasta que comiencen las representaciones el próximo 11 de agosto. El Mestre de Capella, Javier González, estará preparando las voces de los niños... ...que representan los papeles principales en el escenario del del Misteri... ...que se ha montado tras haberse izado el cielo la pasada semana. Para el Mestre de Capella, en las representaciones de este año... ...hay dos niños que se estrenan en el Araceli... ...y unos ocho que por primera vez estarán en el cortejo... Por otro lado, los ensayos también han comenzado para los mayores. Además, el mestre de ceremonias, Juan Castaño, vigila, porque es importante, importante que todos realicen esos gestos teatrales de un drama asuncionista, que es una joya cultural, patrimonio de la humanidad. Y también Ayer, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, se presentó el cartel que anuncia las fiestas patronales de este año. Es del artista Antonio Mora, responsable de elaborar lo que representará el momento álgido de las fiestas, según sus palabras. En el cartel se puede apreciar a la Virgen de la Asunción en primer plano con palmeras de la del Ani del alba Para el autor del cartel es su obra e intenta que con ella... ...llegue al corazón de todos los ilicitanos y festeros. Y provoque ese mismo sentido de orgullo y pertenencia... ...a todos los que se sientan de aquí, de Elche... ...de cuna o de adopción. En cuanto al concepto de la obra... ...revela el momento álgido de nuestra fiesta... ...en donde casi se podría estar escuchando de fondo... ...aromas ilicitanos... ...ese preciso instante en que el fulgor de la palmera de la Virgen... ...lanzada desde Santa María... ...ilumina Elche. Y nada más. Y el sábado por la noche se celebró en la rotonda del Parque Municipal la presentación de los Capitanes Moros y Cristianos y otros cargos importantes de las fiestas de este año declaradas, como saben desde hace dos, fiesta de interés turístico autonómico. Nos cuenta o nos amplía esta noticia nuestra compañera Iziar Martínez. Cuéntanos cómo fue la gala el pasado sábado. Buen día, Ros. Este sábado se celebró en la Rotonda del Parque Municipal la presentación de capitanes de la Asociación Festera de Moros y Cristianos, que proclamó además a Jaume bru como Jaume I para la representación de las embajadas. Precisamente el rigor histórico de la segunda parte de esa representación es lo que destacó el alcalde en su discurso, donde desveló que el Museo del Huevo, que acogía hasta ahora el centro de visitantes, se reconvertirá en un museo de las fiestas de Moros y Cristianos, ...donde se contará historia de la Reconquista. La cena contó con el discurso de la mantenedora... ...que en esta ocasión fue la periodista Cristina Medina... ...quien destacó la importancia de conservar... ...las raíces de la fiesta. Este año el abanderado de la asociación... ...será Fernando Rodríguez de Piratas... ...el capitán Moro Alfonso Ortega de Abencerrajes... ...y el cristiano José Mazón de Templarios. Gracias Iziar, pues escuchamos al alcalde... ...en su discurso recordó a este ente festero... ...que van a cederles el Museo del huevos ...instalado en el Parque Municipal... ...hasta ahora había sido centro de interpretación... ...para que Moros y Cristianos nos cuenten... ...la reconquista y sigan haciendo tradición. Ceder a la Asociación de Moros y Cristianos este espacio... ...para que sigues haciendo tradición... ...para que sigues haciendo cultura viva... ...y para manifestar el compromiso no del Ayuntamiento... ...sino de la ciudad, del municipio, con todos vosotros... ...a través de un museo permanente... ...que explique el origen de la ciudad... ...el proceso medieval, la reconquista... ...desde la visión festera de los moros y cristianos... ...y eso es un compromiso que adquirimos esta noche con vosotros... ...y que creemos que va a ser muy importante... ...porque va a poner a la asociación y a la fiesta... ...en el lugar que merece. Y el sábado también por la mañana tuvo lugar... ...el segundo curso para adquirir el carnet... ...que da acceso a participar en la carretilla... ...del 13 de... ...después de la Níder Alba... ...del 13 de agosto en el Lord del Mongeau... ...se trata del curso más numeroso de los últimos años... ...en el que sólo este sábado... ...más de 30 personas acudieron... ...al Centro Social Francescanto... ...o hacer el mismo... ...para obtener esa acreditación... ...cabe recalcar que este curso está disponible... ...para mayores de 18 años... ...y menores de 14... ...y mayores de 14 si sí presentan... ...una autorización con, de sus padres... ...además este carné sólo es necesario... ...aprobarlo una vez... ...y no hay que renovarlo... ...y año a año... ...por lo que cada vez la cifra de posibles participantes... ...en la carretilla es mayor... ...dando pie a ser posible... ...romper récords de asistencia... ...en las fiestas de este año. Informativos en Teleelch, Radio Marca. Y de las eh, fiestas patronales... ...hablamos de cultura porque... ...ya ha arrancado la vigésimo quinta edición... ...del Festival de Guitarra Ciudad de Elche... ...la primera actuación, pues tuvo lugar anoche... ...en el claustro de San José, en la biblioteca municipal... ...la entrada fue gratuita... ...y actuó la joven guitarrista serbia en Macapor... ...cuenta con numerosos premios... ...y ha actuado en escenarios de medio mundo... ...por ello el claustro se llenó de público... ...y hubo quien tuvo que seguir el concierto de pie... La Edil de Cultura, Irene Ruiz, avanza las actividades del festival para hoy martes... ...con las clases magistrales de guitarra en el CEU... ...que se prolongarán hasta el 30 de julio... ...y la actuación del miércoles de Álvaro Pierri... ...será la única que no sea de entrada gratuita... ...además también se celebrará esta noche... ...el concurso internacional de guitarra Ciudad de Elche... ...en el Claustro de San José. Ah, comenzarán también las clases magistrales... ...de la mano de artistas como Álvaro Pierri o Margarita Esparza... ...y será Álvaro Pierri quien el próximo miércoles nos deleitará... ...con un gran concierto también en el claustro de San José. Pues esta noche tendremos la final del concurso... ...pasan, actuarán cinco guitarristas... ...sólo hay uno de España... ...él es de Burgos, Bruno Pino... ...y dos italianas margarita emiliani y samuel provenzi también pasa un guitarrista de corea y un escocés aunque lleva jonathan ross aunque lleva muchos años en españa para hoy en el claustro de san jose la final del concurso internacional y para mañana un maestro álvaro pierri a quien estamos escuchando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 Y en la crónica de sucesos de hoy les contamos un trágico incendio que acabó con la vida de un hombre de 58 años. Ocurrió ayer por la tarde en una vivienda de la avenida de Salamanca en Santa Pola. Una unidad del SAMU asistió a la víctima que presentaba quemaduras en la mitad del cuerpo y síntomas de asfixia por inhalación de humo. El equipo médico intentó reanimarlo, pero falleció en la ambulancia en su traslado al Hospital General. Ahora se investigan las causas de este incendio. Y también les contamos que un hombre de 31 años que contaba con una orden de búsqueda por desobediencia de la justicia de Granada ha sido detenido en el orden monjo Los agentes de la policía local estaban realizando funciones de vigilancia y encontraron a este hombre realizando regulando el tráfico. Por supuesto no estaba autorizado. Lo hacía a cambio de dinero. Tras consultar la base de datos el sujeto contaba con dichos antecedentes y fue, por tanto, arrestado y puesto a disposición judicial informativos en Teleeich Radio Marca. Y es momento de dar paso a la crónica deportiva con Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. A falta de 18 días para el estreno liguero, el Elche necesita entre 5 y 6 refuerzos. La entidad busca reforzar la defensa, sobre todo en posiciones de lateral derecho y sobre todo también en el centro del campo si no se da ninguna salida más. si es que siguen pasando los días desde que empezó el mercado de fichajes, pero los movimientos no se concretan en las oficinas del Elche. El club lleva hasta la fecha las incorporaciones de San Román ...un portero, Alex Martín, un defensa central... ...y Alex Febas, un centrocampista de corte ofensivo... ...teniendo varios puestos pendientes que reforzar... ...antes del estreno liguero del próximo sábado 12 de agosto... ...a las 10 de la noche ante el Real Racing de Ferrol... ...el club recordemos que ha dado de baja hasta 12 jugadores... ...de la temporada pasada con tan solo esas tres incorporaciones... ...más las de Mouradi Salinas que han regresado... ...de sus sesiones el curso anterior... No sorprende el modus operandi del propietario argentino Cristian Bragarnic a la hora de manejar los tiempos de las negociaciones y esperar hasta el último momento del mercado para cerrar un fichaje. Pero teniendo en cuenta el fracaso de la temporada pasada eh, que acabó con el descenso y con unos fichajes que llegaron tarde y que no dieron prácticamente rendimiento de ninguno excepción hecha de Carlos Leclerc, eh, se supone que el ser humano aprende de los errores. Vamos a ver si en esta ocasión Bragarnik adelanta los tiempos y en esta cuarta semana de pretemporada empieza a llegar algún refuerzo más para que Becasese pueda tenerlo listo de cara al comienzo de la liga. Hasta luego. El tiempo en Telehilch Radio Marca con Vicente Bordonalu. Colaboran Autochapa Blasco, New Césped Artificial, Autofima Hyundai, Dátiles delche, de Saborea el Oasis y la Baquería del Candelt. Muy ya se están retirando la masa de aire tropical continental y la calima y por lo tanto las temperaturas nos darán un respiro. Durante esta madrugada el protagonista ha sido el viento de poniente puntualmente moderado, reseco, ha bajado mucho la humedad, temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaell se han rondado los 27 grados, ...en algunas pedanías del sur como Valverde... ...la temperatura nocturna ha bajado hasta los 22 grados... ...la predicción del tiempo para hoy... ...y los próximos días, en un momento. Dicen que en Elche... ...el dátil es mucho más que un fruto... ...es la huella viva de un legado... ...de más de 2000 años de historia... ...que con la soga y espardeña... El palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que, además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche saborea el oasis. Sin la masa de aire tropical continental y la calima que nos ha acompañado durante los últimos días, la jornada estará marcada por el predominio de cielos despejados, viento en calma puntualmente flojo de poniente por la mañana, a partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Hoy todavía alcanzaremos temperaturas máximas en torno a los 32 grados, pero con menos bochorno que en jornadas anteriores mañana miércoles tendremos un día en el que desde primeras horas de la mañana se activará el viento flojo, puntualmente moderado de componente este, de largo recorrido esto nos va a aportar intervalos de nubosidad, sobre todo de tipo bajo, eh, temperaturas máximas que para mañana van a rondar los 30 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 23 grados, y esta será la tónica entre jueves y viernes, eh, de cara al fin de semana subirán un poco las temperaturas máximas en torno a los 32 grados y algunos intervalos puntuales de nubosidad, por lo tanto, eh, jornadas en las que las temperaturas nos van a dar un respiro con menos bochorno.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 ...quedan tres minutos para llegar a las nueve y media... ...es martes, eh, estamos en una semana... ...en la que han comenzado los ensayos del Misteri... ...en la Basílica de Santa María... ...se han proclamado a los capitanes moros y cristianos... ...estamos cada vez más cerca... ...se ha presentado el cartel que anuncia las fiestas patronales... ...y también estamos en una semana que es... ...el día después, los días después... ...de unas elecciones generales en este país... ...donde ayer hubo muchas valoraciones de los candidatos sobre los resultados, los sufragios que cada partido obtuvieron aquí en Elche. Así que la tertulia política de este martes pues la vamos a aprovechar, sobre todo para hacer una reflexión sobre cómo hemos votado en Elche y para también hablar de las fiestas que se avecinan y cada vez las tenemos más cerca. Por eso hoy tenemos con nosotros a la concejal de festejos, pero también a la portavoz de la Junta de Gobierno, Inma Mora. Muy buenos días, Inma. Muy buenos días a todos. Eh, buenos días ahora. Muy buenos días a todos. Ahora estás en el micro, correcto. Y el portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista, eh, Mariano Valera. Muy buenos días, Mariano. Muy buenos días a todos los oyentes. Bien, pues vamos a comenzar con esa valoración de los resultados. Empezamos con la lista más votada, el Partido Popular. Ayer Pablo Ruz... Pues se llevó a su terreno los resultados, unos sufragios que eran de Feijóo, aquí en Elche. Dijo que esto avala la gestión que ustedes están realizando en este primer mes de gobierno, Inma. Así es, yo creo que, que queda más que avalado con esos más de casi 6.000 votos por encima del Partido Socialista aquí en Elche, que son los resultados que ha sacado nuestro partido, el Partido Popular, y yo creo que es un aval no al gran trabajo que estamos realizando desde este partido en nuestro municipio. Desde el primer día que se hizo la toma de posición, en apenas 30 días hemos desempeñado, desatascado varios proyectos que estaban pendientes y que nosotros hemos conseguido desatascar y hemos hecho eh, grandes actuaciones sobre nuestro municipio y yo creo que los resultados de las elecciones aquí en nuestro municipio de Elche son ese aval, ese resultado son ese aval del gran trabajo que estamos realizando. Unas elecciones pues bueno que donde el Partido Popular a nivel nacional ha sacado 136 escaños con 8 millones de votantes que han votado al Partido Popular y yo creo que eso es la gestión, no eso es el, el resultado de la gestión que realiza el Partido Popular popular eh, Con respecto a Elche, tenemos la gran suerte de que nuestra compañera Sandra Pascual será eh, la persona que, que esté en el en el Congreso de los Diputados por nuestro municipio por Elche y también es de agradecer que cuenten con nuestro municipio para que grandes personas como es Sandra Pascual puedan reivindicar las necesidades que, te, que tiene nuestro municipio. Pues tocamos madera para que no solo Sandra Pascual esté en el Congreso de los Diputados y también para Alejandro Solero, eso significará que no va a repetirse las elecciones. Mariano Valera, los eh, resultados electorales avalan la gestión de este gobierno local en Elche pues, en su primer mes. Pues, Ustedes eh, han sido muy críticos con eh, la gestión en este primer mes. Su portavoz decía que es poco más crítico o menos que decorativa. Bueno, eh, estábamos hablando de un tema particular. Eh, nosotros sí que estamos intentando dar los 100 días de gobierno, que es lo que se merece cualquier gobierno cuando entra, eh, para poder hacer una valoración. Es verdad que hemos tenido que salir porque hemos tenido que salir a desmentir ciertas eh, faltas a la verdad que se han realizado durante este primer mes. En cuanto a las elecciones generales, nosotros estamos... Bueno, pues yo creo que hay una valoración muy positiva sobre el incremento de esos 7.000 votos al Partido Socialista respecto a, al 2019. Yo creo que la ciudadanía sí que ha salido masivamente a votar y, y han dicho que no a, a la política de retroceso. Y eso es lo que nosotros valoramos frente a esas encuestas que daban una mayoría absoluta al Partido Popular y a Vox, la ciudadanía ha salido y ha dicho que no, como digo, a la suma de, de estos dos partidos, a la suma de eh, no tener políticas de retroceso, que es eh, lo que lo que estaba imperando en, en nuestra España querida. Quedan muchas semanas de diálogo, es verdad, y queda pues trabajar el consenso, el acuerdo, y se abre, que es lo bueno, la posibilidad mm. de poder tener un gobierno en torno al PSOE. 7000 votos más. Eh, es cierto que el PP ha sido la fuerza más votada. Eh, y se lo y se lo bueno, le damos la enhorabuena, ¿no? A costa de la bajada de, de Vox, eh, hemos visto los votos uh -huh. que ha recibido Vox, y también, hay que decir, a costa de la desaparición de Ciudadanos. Uh -huh. Ahí están los votos del Partido Popular. Pero estos nuevos votos para estos nuevos 7.000 votos para nosotros pues nos hacen estar satisfechos y por eso damos las gracias a, a los ilicitanos y licitanas uh -huh. que han eh, confiado eh, con estos nuevos 7.000 votos, con estos 40.000 votos, que, que nos van a ayudar a seguir realizando también políticas Eh, de progreso. El PP ha ganado las elecciones en Elche, algo que no ocurría desde el 2016 eh, con esas 5.800 votos de diferencia, pero nosotros tenemos 7.000 votos eh, que nos avalan también casi esos 40.000 eh, en estas elecciones generales. ¿Han tenido dos días para analizar los votos en Elche? Mm. Eh, evidentemente hay que comparar elecciones generales con elecciones generales, pero también se han comparado con las municipales y con respecto a 2000 al 28 de mayo ...hace dos meses ustedes obtuvieron... ...2.000 votos más con Carlos González... ¿Qué pasa con esos 2.000 votos que han perdido? ¿Han hecho una interpretación? A ver, eh, yo aquí no se puede decir que se han perdido votos, es decir, estamos hablando de que una cosa son las municipales y se vota también a los candidatos y al municipio y a las personas que van a gobernar en el municipio y ahí tenemos nuestros 43.543 votos y otra cosa votar a las generales, eh, es decir, y vuelvo a repetir, aquí hay una subida respecto al 2019 de 7.000 votos eh, y que el PP, es verdad que, ha sido la fuerza más votada... ...pero repito, respecto a la bajada de Bosch... Y, ...y a la... ...y a de la desaparición de ciudadanos... Eh, ...no se puede hacer una comparativa específica... ...de lo que ocurre a nivel municipal... ...con uh -huh. lo que ocurre a nivel general... ...hay votos de diferencia... ...pero volvemos a repetir... ...en 2019 eh, sacamos 7.000 votos menos... Uh -huh. ...que ahora tenemos 7.000 votos más... ...y la diferencia de votos respecto a, ...a quién votas al candidato municipal... ...respecto a unas generales. Bien, pues las valoraciones están hechas de los resultados... ...y hemos escuchado a Mariano Valera decir... ...que evidentemente a ustedes les han dado... ...un voto de confianza para... ...quieren que pasen 100 días... ...para ver cómo funciona... ...este gobierno de coalición de PP y Vox... ...que dice Mariano Valera que es lo normal... ...pero dijo, ha dicho también... ...ha puntualizado que Héctor... ...tuvo que salir... Eh, ...para criticar un hecho puntual... ...porque dicen que ustedes han mentido... ...a la hora de decir que el Palacio de Congresos... ...pues eh, lo han desbloqueado... ...¿no?... ...es algo así como dijo Héctor Díez... ...porque hay informes que dicen... ...que eh, no pusieron palos en las ruedas... ...como ustedes ¿Cómo, afirman... ...como nos acusaron... En, en, ...en la tramitación del eh, pago... ...del dinero que se adelantó por la expropiación de los terrenos. Bueno, ¿cuáles son los hechos? Los hechos es que tenemos un proyecto que es el centro de congresos... ...que lleva cuatro años de gobierno completamente enquistado... ...y eso sí que es poner palos en, en las ruedas. Eh, el señor Carlos González, junto a su equipo, eh, no sabía realmente... ...cuál era la ubicación de ese centro de congresos. Primero que si Highton, luego que si Avenida en la Universidad... ...luego que si Fabrica de Arinas, señores... ...yo creo que eso es poner palos en las ruedas... ...y no querer realmente un centro de congresos... Entonces, eh, ahora mismo, nada más entra el Partido Popular en el Gobierno, desde la Diputación, se pagó esos 4,5 millones para la expropiación de los terrenos, para el, el dinero que faltaba para los de, eh, los terrenos, y a la sema, hace una semana apenas, en la Junta de Gobierno local, desbloqueamos esos dos terrenos que el señor Carlos González era otro palo en la rueda que ponía para atrasar más ese centro de congresos, que ese centro de congresos pudiera ver la luz, ¿no?, a, a, Hace un año al señor Carlos González se le ocurrió que para poder construir el centro de congresos necesitábamos más espacio, cuando el proyecto ya estaba delimitado, ya estaba determinado y no hace falta más espacio. Por tanto, la Junta de Gobierno local de la semana pasada, nosotros desbloqueamos esos dos terrenos porque no son necesarios para poder construir ese centro de congresos. Por tanto, que el señor Héctor Díez salga diciendo que nosotros hemos mentido referente al centro de congresos, yo creo que queda más que avalado que en tan solo 30 días de gobierno, desde la Diputación se ha pagado el dinero que se debía para esos terrenos para poder llevarlo a cabo ese centro de congresos y en la junta de gobierno local de la semana pasada desestivamos esas dos parcelas que era simplemente alargar un proceso que llevamos cuatro años intentando sacarlo a la luz y que en breve eh, desde la diputación va se va a poner en marcha la redacción del proyecto que ya veréis que ahora mismo porque desde el ayuntamiento desde este gobierno municipal estamos pasando ya cuáles son esas bases que necesarias para poder hacer esa redacción del proyecto y que en breve anunciaremos que va a salir a la luz... ...de manera que yo creo que en tan solo 30 días... ...hemos de bloque, hemos desbloqueado ese centro de congresos... ...y por fin en, en un tiempo eh, muy breve... ...podremos ver cómo esto eh, sale adelante. Mariano Valera, ¿qué tienen que decir... Bueno, ...después pues, de analizar el expediente... ...porque ustedes lo solicitaron... ...y lo tienen ahora en su poder? Lo tenemos en el poder y por eso salimos... Eh, ...a ver, yo en primer lugar... ...en palabras de, de la señora Mora... Eh, ...me parece, bueno... ...un poco fuera de lugar que diga que no teníamos... ...o que no queremos un centro de congresos en Elche... ...me parece muy fuera de lugar que se diga esto en directo... ...y en antena... Eh, ...cuando nosotros venimos trabajando por un centro de congresos... ...y teníamos claro dónde lo queríamos... ...y dónde lo queríamos posicionar... ...el tema es... ...que, entendiendo un gobierno de consenso... ...y un gobierno de poder sentarnos ...se sentar, nos sentamos... ...y decidimos ponerlo eh, o construirlo... ...en un lugar donde se consensuara... Eh, ...junto con el partido, en este caso, de la oposición. Eh, por eso me parece muy fuera de lugar... ...que se nos diga que no teníamos... ...o que no queremos, como bien ha dicho usted, señora Mora... ...que no queremos un centro de congresos en Elche. Me parece fuera de lugar, de verdad. En cuanto a que tuvimos que salir... ...una vez analizado el expediente... Claro que tuvimos que salir porque hemos tenido que demostrar cómo la Diputación dio el ok a la justificación del pago de los terrenos del Palacio del Centro de Congresos el 24 de mayo. Es decir, cuatro días antes de las elecciones, el arquitecto de, de la institución provincial informó en ese momento favorablemente eh, al expediente remitido por los servicios eh, de urbanismo del Ayuntamiento. Por lo tanto, cuando decimos que se ha mentido, que Pablo Ruz ha mentido cuando dijo que no se había hecho nada con las participaciones celas adicionales, cuando tenemos documentos, y ahí están, los tenemos, y los tenemos al servicio de todos, porque son documentos públicos, indican que el 12 de abril el 12 de abril se inició el procedimiento de expropiación de dichas parcelas. Eh, nosotros lo que pedimos, lo que justificamos es primero que no se mienta respecto a un proyecto que sí que se están poniendo palos sobre las ruedas cuando se está diciendo que nosotros no habíamos hecho nada. Disculpe, el 9 de septiembre del 2022, 9 de septiembre de 2022, se comienzan a identificar las parcelas. Por lo tanto, venimos celebrando actos administrativos en junta de gobierno para poder expropiar dichas parcelas. 9 de septiembre. ...de del 2022 y el 12 de abril se inicia el, pro el proceso de expropiación de dichas parcelas... ...que se puede hacer perfectamente paralelamente a la construcción con el terreno que tenemos ya... ...creo que lo hemos tejado bastante y meridianamente claro... ...y lo que pedimos es que como la Generalitat Valenciana ha puesto sobre la mesa esa posible colaboración... ...pues que se tenga la, vol la voluntad y que se paguen ambas expropiaciones... ...ya se ha hecho la expropiación primera pero se puede hacer paralelamente sin tener que eh, retrasar... Como bien dice la señora Mora, la apropiación de estas de estas parcelas para qué? Porque lo que queremos el Partido Socialista es el mejor edificio del Centro de Congresos y abrir la calle eh eh para que no quede esa mamotreto de las dos naves frente a un edificio que se va a construir que entendemos uh -huh. que va a ser precioso y que Hemos visto en estos 30 años cómo llevamos casi 30 años en, en el actual centro de congresos con esos edificios viejos para que no ocurra lo mismo, para que no se repita la historia. Es lo que quiere el Partido Socialista, que ni se mienta, no poner palos en las ruedas como se ha dicho y sobre todo lo mejor para Elche. ¿Y más? El señor Valera tacha que está fuera de lugar, ¿no?, la, la, la intervención que acaba de hacer. Yo creo que, señor Valera, que lo que está fuera de lugar es mentir a los ilicitanos. Lo que está fuera de lugar es que desde hace cuatro años este centro de congresos que se iba a construir no se ha llevado a cabo. Lo que está fuera de lugar es mentir a los vecinos. Lo que está fuera de lugar es con el consenso. Lo que del está que fuera de lugar es que el Partido Popular hablan, mienta sobre algo que diga que no se hemos se... hecho cuando sí que se ha hecho, señora Mura. Señor Amura. Mariano Valera, eh, eso, no he interrumpido <risa> agradecería que me dejara hablar cuando uno habla demasiado es porque a lo mejor lo que tiene que hacer es callar y escuchar un poquito más lo que está fuera de lugar. No, no, Marian... no, no, disculpa. Ma Mariano, cuando no, no Perdona, ya. es que cuando uno habla demasiado que tengo que callar, no, cuando uno habla demasiado es porque le están atacando con mentiras, como ocurre con el Partido Popular, eh, bueno. continuamente a todos los niveles, como podemos Venga, pensar. vamos a dejar a que, de lugar que, lugar es que Hace vi. más de un año el señor Carlos González anunció que el Centro de Congresos necesitaba de dos parcela más hasta final de año, del, de este año anterior, del 2022, como bien bien ha dicho él, porque ellos mismos lo aclaran, eh, se puso en conocimiento de que esas dos parcelas eran necesarias y hasta un año después no se puso a trabajar en la expropiación de esas dos parcelas. Señores, hagamos un poquito un ejercicio de conocimiento y veamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Lo que sí que queremos, lo que ustedes querían, era retrasar ese proyecto, Primero por la ubicación, luego porque hacía más falta de terrenos, luego porque no se llegaba a un consenso, pero ustedes pusieron en contacto con todos los vecinos de Carrus para ver qué era lo que ellos necesitaban. Los vecinos de Carrus lo que necesitan es un centro social, lo que los vecinos de Carrus necesitan son actividades que se puedan llevar a cabo en su barrio. El señor Carlos González perdió el norte completamente durante los últimos cuatro años de, de mandato. El señor Carlos González quería trasladar el ayuntamiento al ambulatorio de San Fermín. El señor Carlos González decía que veía... ...en la avenida de Novelda... ...señores, ¿qué ha pasado con este equipo de gobierno anterior... ...con SOE y Compromís?... ...que en lugar de estar al lado de los vecinos, de los ilicitanos... ...lo único que han hecho ha sido poner trabas y no llegar al consenso... ...porque ustedes se llenan la boca de diálogo y de consenso... ...cuando son los primeros que no consensúan absolutamente con nadie... ...para realizar ningún tipo de proyecto... ...y a la vista está con el Centro de Congreso... ...es un proyecto que ha estado enquistado durante cuatro años... ...y que por fin va a ver la luz... ...gracias al, al trabajo del Partido Popular y de Vox. Bueno, lo que está claro es que... ...que no hay ningún documento posterior... ...en el que se demuestre... ...que se ha hecho alguna gestión adicional... ...como ustedes dicen... ...para poder completar la justificación... ...no existe... ...porque ya se había hecho... ...y se demuestra que ese pago se hizo... ...como se si bien se ha visto... ...una vez que el señor Ruz... ...ha sido alcalde... ...por lo tanto... Yo vamos, aquí es que no hay más duda y hay unos unos documentos que lo justifican muy claro, por mucho que ustedes lo quieran maquillar de lo que lo quieran maquillar. Es radicalmente falso que el señor Ruiz dijo sobre las expropiaciones de los terrenos 5 y 6 de las parcelas adicionales que no había iniciado ningún trámite, no es verdad. Se ha faltado a la verdad y por lo el tanto queda demostrado año, con los documentos claro. que el proyecto bueno, se inició, está está iniciado desde el 2022, ¿sí o no? ¿Existe el trámite? Desde sí o no. El 5 y el 6, el, el de la parcela 5 y 6, existe. Por lo tanto, eh, se, ha, se ha mentido de eh, y se ha resquebrajado la credibilidad de este equipo de, de gobierno que esto se dijo a los 15 días de ser alcalde, usando la mentira para remeter contra nosotros, contra la oposición. ¿Hay unos documentos que lo acreditan? ¿La expropiación de la parcela 5 y 6? Sí, la hay. Desde 2022 que comienzo la, la gestión administrativa. No salgan ustedes diciendo que no hemos hecho nada, que de esto no hay nada y que no y que no se va a hacer nada y que han pues, desbloqueado un proyecto que sigue su, su, su línea en, el, en la administración y en la gestión administrativa. Y ahora vamos a hablar de fiestas, eh, porque estamos viendo que las fiestas sí están organizándose. Eh, ¿Hay una diferencia muy significativa de las fiestas organizadas? no organizadas el, el, el año pasado a este año, Mariano, eh, lo digo por toda la polémica que le cayó encima a su compañera, a Mariana Galeana. El año pasado, las fiestas, es evidente que... La organización se tuvo que llevar a último en el último momento había barracas que estaban sin contratar Qué les pasó a ustedes con las fiestas bueno hay una organización de fiestas eh, como se hizo bueno como como usted indica eh, que se hizo en, en el último momento aquí lo importante es que las fiestas del 2022 se celebraron y se celebraron con todos los actos como se venían programados con una con una buena cartelera de barraca municipal y con Bueno, y con el desarrollo de la fiesta eh, en torno a lo que venimos celebrando todos los agostos de, de cada año en nuestro municipio, alrededor de nuestra patrona, alrededor del Misteri, se celebraron los actos, que es lo importante, y salieron las fiestas como salieron. que se podían haber eh, hecho de otro modo? Bueno, pues lo importante, y yo creo que la evaluación está, en que salieron como tuvieron que salir, bien, y celebramos unas buenas fiestas. Inma, usted ha tomado posesión en junio, ¿había algo ya preparado, organizado en estas fiestas? Había una serie de cosas que sí que es cierto que estaban iniciadas y nosotros por responsa... Iniciadas, eso no quiere decir ni que estaban adjudicadas ni que estaban contratadas, sí que es cierto que estaban iniciadas. Hemos tenido que vivir desde el proceso de toma de posesión, todo el proceso para poder adjudicar, empezar a contratar, eh, sacar contratos que todavía no estaban hechos. Entonces sí que hemos hecho nosotros desde la primera... desde que hicimos la toma de posesión un trabajo arduo durante muchísimos días, muchísimas horas que hemos estado empleando, a los que voy a aprovechar para agradecer a los técnicos de la Concejalía eh, la gran ayuda y, y el gran trabajo que están realizando horas y horas para poder hacer que estas fiestas no sean las mejores, como anunció la señora Galeana el año pasado, porque no fueron las mejores, sino que estas fiestas van a ser las más especiales, porque para ello estamos trabajando duramente durante muchísimos días y muchísimas horas, ...y yo creo que no, no es por mí... ...pero sí, sí que ciertamente esto... ...muchas veces lo he comentado... ...yo creo que la concejalía de festejos... ...nunca se ha visto en que un festero de corazón... ...un festero que ha estado trabajando... para la ...por y para las fiestas durante tantísimos años... ...esté ahora al mando de, de, de esta concejalía ¿no?... ...una persona... Eh, ...evidentemente soy yo la persona... ...pero una persona que yo he trabajado... ...durante muchísimos años por y para la fiesta... ...que conozco cómo funcionan los entes festeros... ...y también quiero mandar un mensaje... De ...de agradecimiento a todos los entes festeros... ...que hacen posible la fiesta... ...porque no debemos de olvidar que son ellos... ...quienes organizan la mayor parte de los actos... ...y el Ayuntamiento colabora con ellos... ...para que esos actos se puedan hacer visibles... ...y funcionen de la mejor forma posible. Ayer vimos precisamente que se hizo viral un tuit... ...en el que decía que ustedes censuraban... ...a un eh, grupo de música valenciano... Luego finalmente ustedes desmintieron ese tuit. Ah, os... así es. Un tuit que incluso el portavoz el portavoz de Compromís, Joan Baldovi, ha utilizado como rédito político y lo ha retuiteado por todas las redes sociales. Nosotros con estos señores no tenemos ningún tipo de contrato, no hemos iniciado ninguna conversación ni tenemos absolutamente nada con estos señores. De manera que todo lo que se ha lanzado al respecto ha sido un bulo. De manera que, pues bueno eh, en el caso de que esto continúe así, evidentemente, se deberá, deberán de tomar medidas legales al respecto, porque como ya he comunicado a estos señores, no los hemos recibido a la conceja porque en ningún momento se han puesto en contacto con nosotros eh, para querer actuar en nuestras fiestas, ni tenemos nada al respecto. ¿Pero cómo se adoptan esas medidas eh, policiales o judiciales? ¿Cómo se, se adoptan? ¿A, a, quién, ¿A quién van a denunciar? ¿A quién retuitea al propio grupo musical...? Esto habrá que verlo y habrá que sentarse detenidamente para poder verlo y tampoco vamos a lanzar nada sin sin tener nada claro. no Pero sí que es cierto que desde eh, desde ayer, que a las 4 de la tarde, este grupo de música lanza ese tuit donde eh, ellos dicen que han sido censurados por Partido Popular y por Vox, nos pusimos a trabajar para ver realmente de dónde salía ese tuit y qué era lo que teníamos eh, con estos señores. No hemos encontrado absolutamente nada y vamos desde que nosotros hicimos la toma de posesión, eh, con estos señores no nos hemos reunido, ni nos han lanzado ninguna propuesta, ni tenemos nada que sustente... Eh, ...las afirmaciones que ayer lanzaron... ...las afirmaciones que además, como ya bien digo... ...el señor Baldoví, Joan Baldoví... ...ha retuiteado y ha querido hacer... ...ha querido utilizarlo como rédito político... ...para pues bueno, evidentemente pues para desmantelar nuestro partido político o, o poner trabas en, en nuestra gestión. Evidentemente en entredicho el gobierno de coalición. Eh, Mariano Valera. Tres cuestiones sobre el tema de, de las fiestas. Yo en primer lugar creo bueno creo que hay que recordar que el proceso administrativo de muchos de los contratos de las fiestas que se van a celebrar este año, cuando ustedes llegaron al gobierno ya estaban en su proceso. Como bien, dicho, vale, como bien he dicho. Vale, vale, vale solo por <risa> sí. dejarlo por dejarlo claro, ya estaban en el proceso porque así lo vimos y así lo hemos podido aprobar en, en las diferentes juntas de gobierno. En cuanto a los bulos, yo creo que no podemos ser... Eh, no podemos ser... Bueno, artífices de, de, de generar ni compartir bulos, esto no se puede hacer las informaciones hay que contrastarlas antes Exacto. de poder y darle al dedico antes de poder eh, llevarlas a cabo o antes de compartirlas porque hay que llevar mucho cuidado con lo que decimos y sobre todo quién lo decimos no entonces yo aquí sí que es verdad que los bulos ...no podemos llevarlos a cabo y menos figuras institucionales... ...como somos nosotros y representativas. Eh, que Hay que llevar mucho cuidado con lo que se dice. Hay que comprobar antes y contrastar antes la información. Creo que eso es el trabajo de un buen periodista... ...pero también de las personas que compartimos en redes a nivel público. Y sí que hay que decir, y aquí también lo tengo que decir... ...que es verdad que si no existe contrato... ...eso hay que sacarlo y hay que desmentirlo. Si no existe relación hay que sacarlo y hay que desmentirlo. Pero tenemos que tener en cuenta de que si gobernamos para todos... Como Como ustedes dicen en el cartel de este año de la fiesta no hay ningún grupo en valenciano teniendo en cuenta Eh, que hay mucha parte de nuestro público que vienen a ver eh, conciertos en valenciano en nuestro municipio como venimos desarrollando durante estos años eh, ocho años atrás programando grupos en valenciano que yo no he visto a lo mejor ustedes tienen la idea de poder programar a partir de ahora el poder tener también o están en vuestra en vuestra agenda el poder realizar algún concierto en valenciano pero que no hemos visto en el cartel de, de lorde vice eh, que se ha presenta que se presentó la semana pasada. Uh -huh. eh, sí que nos gustaría, ¿no? Pues o le gustaría a esa parte del municipio que le gusta ir a conciertos en valenciano pues que se tuviese en cuenta también para ellos algún concierto como se viene desarrollando durante estos ocho años atrás. Claro, es así, de hecho desde tanto de la conceja, de, desde la Concejalía de Cultura como la Concejalía de Festejos estamos trabajando en una programación ...anual... ...en el Ordebaix y en los diferentes espacios de nuestro municipio... ...para que cualquier artista que quiera acudir a nuestro municipio... ...para realizar sus espectáculos... ...van a ser evidentemente bienvenidos... ...porque nosotros... ...en ningún momento censuramos a nadie... ...ni le cerramos la puerta a nadie... ...de hecho desde la Concejalía de Cultura... ...como ya habéis visto la programación... ...la extensa programación... ...que se está realizando... ...que se ha extendido incluso a las pedanías... ...durante este verano... ...es, es amplia ¿no?... ...y es, es, es una programación... ...repleta de grandes artistas que, que como estamos viendo... ...en la diferente cartelería que se está sacando... ...desde la Concejalía de Cultura... ...y sé sí que es cierto que vamos a trabajar de manera transversal... ...ya estamos trabajando de manera tra transversal... ...para poder, esa, poder sacar esa programación... ...y poder llevar a Lorde Valls... ...pues esa esencia que tenía anteriormente... no ...antiguamente eh, muchísimas parejas podían acudir a Lorde Valls... ...pues para poder revivir... ¿no? ...y que nos gustaría poder revivir... ...esa esencia que tenía el Lorde Valls... ...y por eso estamos trabajando trabajando en una programación estable de manera anual para que cualquier persona pueda acudir a disfrutar de las noches de Lorde Valls. Pues ayer hubo presentación del cartel Anunciador de las Fiestas. ¿Qué le parece al Partido Socialista el nuevo cartel de las fiestas de Antonio Mora? Es una pregunta que te puedo decir como Mariano y como Partido Socialista cuando en un cartel aparece la madre de Déu. <risa> y, y los cambios y los cambios que han hecho eh, Pablo Ruiz en por ejemplo colocar el eh, cuadro del rey Felipe VI y sacar el cuadro del escudo de Elche abrir el altar en el salón de plenos esos pequeños cambios que por bueno, esos cambios habrá que también bueno, habrá que habrá que matizar a ver lo, lo del cuadro del rey cada uno pues de, en su gobierno hará y deshará lo que considere que debe hacer respecto a la estética de, de este ayuntamiento el cuadro del rey eh, bueno pues está presidiendo tal cual pone eh, la ley que debe de presidir eh, el salón de plenos a ver estéticamente tiene que estar ahí lo que pasa que hay un brillo que hay que no deja ver al ser una fotografía que a veces bueno hemos hecho alguna prueba que hace algunas sombras que a lo mejor se podían haber tenido en cuenta eh, llevarse el escudo a otro sitio o el cuadro del rey de, de a, a la escalera bueno pues al final son cambios estéticos ...que cada uno, como bien he dicho... ...en su gobierno pues hará o deshará... ...respetando siempre... Eh, ...lo que se refleja en la ley... ...respecto al, al cuadro... ...o al... La, ...al, al cartel anunciado... Ah, bueno, ...al altar el altar, el altar... ...el altar que esté abierto... Pues igual, pues es un cambio que han decidido tenerlo abierto. Es verdad que entiendo que igual que está abierto, si en alguna ceremonia o en alguna celebración eh, las personas que vayan, por ejemplo, a contraer matrimonio en el salón de plenos no lo quiere tener abierto, que se le cierre, entiendo que se va a cerrar. Exactamente. Eh, el, el sábado tuve la oportunidad de celebrar una boda y si entiendo que si lo pidieron es que estaba cerrado, estaba cerrado y, y eso se respete. Que esté abierto en los actos, pues otro cambio que esté abierto y que se luzca ese altar que tenemos, que es único en España en un salón de plenos. Pues ya está, son cambios y que, y que hay que aceptar y que ni quitan ni pone a la gobernabilidad de una ciudad. Son cambios para mí uh -huh. estéticos. Bien, pues Inma Mora, tiene mucho, mu mucho valor el que... ...hayáis escogido a Antonio Mora como vuestro primer cartel anunciador de vuestras primeras fiestas. Antonio Mora es una persona, es un artista, ayer estuvimos con él, pudimos bueno anteriormente hemos eh, iniciado ya conversaciones con él... ...y lo hemos conocido eh, de pleno, cuál ha sido toda su obra, toda su trayectoria, todo su currículum... ...y yo creo que ha sido una persona que ha sabido plasmar cuál es el sentimiento ilicitano... ...estamos más que orgullosos de sentirnos solicitanos... ...porque Elche es una ciudad rica en tradición... ...en cultura, en gastronomía, en festejos... ...y yo creo que este cartel de fiestas... ...este maravilloso cartel de fiestas... ...con la Mare de Déu como, como, como figura principal de ese cartel... ...yo creo que es un cartel que llegó al corazón... ...de todos los solicitanos o de cualquier persona... ...que pudo ayer poder visualizar ese cartel... ...y que no hay mejor imagen... ...para representar ese sentimiento festejo... ...y una mejor imagen para que sea... la imagen ...de nuestras más especiales fiestas patronales... ...a cualquier persona yo creo que este cartel... ...le va a iluminar, le va a eh, enamorar... ...porque eso, lo preside la Virgen... Eh, ...tiene ese toque de oropel... ...que si veis el cartel es muy luminoso... ...y muy brillante porque tiene ese toque de, de oropel... ...tiene las palmeras de la anid del alba, de alba... ...yo creo que representa todo lo que nosotros somos... ...tiene muchísimos detalles cabel. y la figura central... ...por la que celebramos nuestros, nosotros nuestras fiestas... ¿no? Claro. ...o sea que no bueno, hay más... ...bueno pues les tengo que decir y ponemos el punto final que no hay mejor imagen que ver hoy PP y PSOE que pueden llegar a los consensos <ríe> por supuesto, que eso es lo que necesita este país, y <ríe> que no nos vayamos a unas vu volvamos a repetir unas elecciones generales, Inma Mora, gracias Mariano Valera, gracias Muchísimas gracias, gracias. a vosotros En Teleelch, Radio Marca la Glorieta con Rosmar Alonso El programa que madruga contigo ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408 con su sorprendente